Escuela, eh. ¿Cuántos fueron los que hicieron esto como yo? Pocos, no. Y he visto tanto imitador de flow que no hay razón para darle la razón a tu falsa pasión. Mi lápiz a m a r fuerte, quieta tu imaginación. Años de liberación, parezco un Rolling Stone. Porque se vuelve un clásico cada canción. Para el tigre de la calle, una caricia al corazón. Porque entiende lo que cuento, tiene la misma visión. ¿Dónde vas, campeón? Pensabas que esto era lo tuyo, p e r o De otro que venda cualquier c h a m u y o fluyo como el fruto rojo del manzano entre los yuyos, fabricando buenos dulces que luego los distribuyo por el callejón. No es demasiado para ustedes, se trata de hip hop, los dibujos en las paredes. De verdad lo sienten tanto como cuentan en las redes, o se trata de pasar el rato para que un par de gatos compre cuentos. Yo no tengo que hablar de B, i l ni tu pal tampoco, cuánto sé de todo el movimiento, pero es del momento, entienden lo que cuenta. So、MDV A ningún gil que tire piense que se lo merece. Desde el año 2013, haciendo que esta mierda pese. Yendo en contra de la poli, de políticos y jueces. Por la yeja, por la t e c a por manteca. Si no me aprueban esto, son todo una manga estéca. Que l papá de esto soy yo, porque yo cuento la neta. Le gusta a quien le guste, a mi banda se la respeta. c u á n t o s cuento, c u e n t a n cucarachas vivas en la escena. No van a hacerlo así, por más que todo el día se entrenan. Porque para esto se nace, papi lo llevo en. パーティーパーテ l ーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティ que テ a ーパーテ e ーパーテ a ーパー o ィーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーテ m ーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティー l ーテ a ーパーティーパー o ィーパーテ o ーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーパ o ティーパーパーティーパー Santa Maria Poco a poco, paca paca, peco todo el día Mi letra es un problema pa la puta policía Porque no hay otro bandido que traiga tanta poesía Acumulada lista pa' soltarla directo a la cancha El mero mero uno en la ira, 3 r en a la revancha No existe otro rapero vivo que pinte la plancha Como te la pinta el H a c h sin dejar ninguna mancha Fuck the beat 冷める